Ahora va a tomar Michael Esto moda Se verro francese Mis amigos del valle son los corazones que saben a pazía con su emoción Mis amigos del bar, nunca parande a hablar que dano corre tipo Que te quiero dublar que no hay mejor país que no tiene una nación mi tiempo más feliz que el que ya pasó mi cariño verba son los corazones que salen a pasear, Con sus emociones Mis amigos del bar siempre tienen razón No hacen caso a los diarios Ni a la televisión Mis amigos del bar Hablan en alta, Para que el mundo sepa Lo que lleva a su espalda Y daconte mor, nadie lo respeta, porque no sabe pactar. Ni abrande su renta. La fiesta se acabó, ya cerraron el bar. Mañana otra vía, mañana otra verdad. El trabajo a por todos los rincones de esta sociedad Mis amigos del bar, si lo va encantando Díganle buenas noches, si solo estas oyendo esta canción, porque este espacio en el que hoy estamos se recuerda mucho de los años en que tuve que dejar mi país y nos juntábamos eh, casi todas las tardes conmigo en el exilio a conversar de nuestras historias, a acordar de las cosas que habíamos dejado detrás. Y yo pienso que en estos lugares que son comunes, en este día que llevo aquí en Corretería, he dado cuenta que en la vida también pasa alrededor de cafés, de las plazas, en donde los niños y los adultos, y los más adultos aún, se juntan para compartir compartir la vida. Y quiero decirles que ha sido muy grato venir por primera vez, A, a su pariente, el País Vasco, este país libre, que pertenece a todos ustedes, y nosotros que venimos de tan lejos, siempre estamos atentos. Yo soy de Chile y he vivido una gran cantidad de años fuera de mi país y poder hacer estos viajes a compartir con nuestra música es sumamente importante. O Entonces sea, con mucho cariño para las dos maravillosas hermanas que manejan este lugar han sido un corazón abierto inmediatamente apenas llegaron. Por eso dono así esta canción. Mis amigos del mar. de trabajar volver ya al hombro mis amigos de... con mi compañero León después a compartir su música con ustedes hemos estado en diferentes ciudades, en diferentes países y cada lugar es diferente, ha sido una expresión ha sido una experiencia completamente diferente a la anterior estuvimos en Mantes, hace unos días atrás y la actividad en la que compartíamos era la lucha de los agricultores y de la gente en el campo que están siendo sus tierras, se les van a quitar porque las grandes nacionales quieren construir el mundo de los pueblos. Y así en cada lugar en donde hemos estado, nosotros compartimos y solidarizamos con la lucha de esos pueblos y estuvimos también en otro lugar eh, celebrando eh, las luchas de muchos pueblos en Latinoamérica y en otras partes del mundo porque la lucha es una sola ¿eh? y todos estamos en diferentes, en nuestras diferentes luchas quiero hacer esta canción inmediatamente y enseguida a esta bienvenida que les quise hacer a este lugar de encuentro porque nosotros cuando nuestro canto y nos vamos solidarizando en las diferentes luchas que están dando en diferentes partes de nuestro Latinoamérica. Y esta canción es un canto y un grito por la libertad de los presos políticos, porque pienso que en ningún país debe haber presos políticos. Son hombres y mujeres que han luchado por lo que se cree, porque ello es importante para ellos. Y hay cinco hombres que hoy día están presos en las cárceles en Estados Unidos, que son de esa pequeña que ha sido un ejemplo para el mundo, esta pequeña cubita que ha sido tan persistente por más de 50 años. Entonces, de todos los presos políticos y especialmente de estos cinco compañeros cubanos en las cárceles de Big Medio Cinco hombres que resisten, y a su patria volverá, y a su patria volverá. Cinco carteles con sus nombres, cinco familias desesperadas, Cinco palabras lleva el viento mensaje de libertad, menta de vida Na ni słuze quando propi man Y a su patria volvera. ez badu ez tan lejos estén de donde somos, siempre tenemos que recordar nuestra raíces, recordar nuestra cultura, recordar y mantener y defender nuestro lenguaje como lo hacen todos ustedes aquí en su país. Y como hemos viajado, siempre tenemos que esta canción siempre nos acompaña y es una chamarrita del Uruguay porque en aquellos años con uruguayos, argentinos, chilenos, peruanos, bolivianos compartíamos esos días que teníamos que vivir fuera de nuestro país. Estos mozitos ya pintan como el que va No cambie nunca del trino que no tenga para copar Esta es la del Uruguay, la rinoamericana, esta nuestra Miren los señores que están separados Y acá aquí tenemos bastantes, miren Uno, 2 tres, cuatro, cinco y seis porque no pasan a sentarse si están cerquita de nosotros? van a ser los primeros que van a recibir los autógrafos Un poco a venta Doña Soledad Guantatito ya Que la conozcan de verdad Yo la di en el alpaz Peleando por un piste Doña Soledad Guantatito Que la conozcan de verdad No me olvides del pago Si te vas a la ciudad Guantimaneco te va a llamar te tienes que acordar Juan, mi madre, no te vayas más, te tienes que acordar Al compadre Juan Miguel no les pagan el jornal aunque no haya de comer God. cantarla y de haberla escrito por esos viajes a esta maravillosa isla, la isla de Cuba y de la misma forma que ustedes aquí me han dedicado a ha sido para... Bueno, de ya había estado aquí en el País barco para mí es la primera vez y de la forma en que nos han recibido y, y de poder vibrar aquí con todos ustedes Es lo mismo que sentí la primera vez que fui a Cuba. Fue por una ciudad pequeñita también como esta, que me vencería eh, Guanabacoa, que queda afuera de La Habana. Y la gente no conocía mis acciones, ni sabía nada de lo que yo hacía ni de dónde venía. Sabían que era chileno, pero nada más. Y este amor y esa amistad, este corazón abierto para los que visitamos, me inspiró a escribir esta canción que me ha dado ha sido muy importante porque también un poco el estilo de que son cubano te era también, me refrescaba del sol intenso, lentamente fui descubriendo de las verdades hermosas de tu pueblo, comunidad de Guanabacoa, tu gente ya me dio una. canciones de cuico mistango como los mopen nos invertimos andamos de puro y de la parte del agon no te te tu amor en mi corazón caro y tiene que cargar con martillo el canto nacionalista profunda y entera saber verdante batalla mía como llente manaba o a la voz como le van ya que la canción dice que nos divertimos con los mopes, hablamos de Julio Iglesias, de la paz y del amor. Resulta que estaba lo mejor del concierto en Guanabacoa y había un señor en el público ¿no? que me dice, mire, a mí me gustan las canciones de Julio Iglesias porque hablan del amor, no hablan de política ni nada social. Yo digo, sí, me parece a mí también, a veces escucho las canciones de Julio Iglesias, pero yo pienso que el amor es la política la política más más más importante que tenemos. Por eso incluir la canción de Rosa de de Juni Iglesia, ¿no? Y de los mopes, de los mopes eran unos señores que odejan estando lo de los mopes, ¿no? Es, esa cosa de la televisión, ¿no? Y que están todos abolitos en el balcón. Y dicen, Mira qué bien. Bueno, en los mopes también habían unos señores que, que se dedicaban a eso, no como a criticar todo lo que lo que estábamos. Quiero buscar una canción eh, yo estoy en la de Alzheimer estoy en, en la mitad no, no estoy completamente con el Alzheimer, pero tengo la mitad y quiero hacer una canción que también la canto eh, y siempre se me pierde pero ya voy a encontrar, disculpenme y es una canción que dedico a las compañeras porque yo pienso que en esta en esta trayectoria de vida nosotros hemos ido cada vez aprendiendo a, a compartir en una forma mucho más igual con nuestras compañeras y reconocer que nuestras compañeras son muy importantes en la lucha en donde sea que sea, donde sea que demos esta lucha, ellas, ellas son muy parte una parte muy vital de de, nuestra, de nuestro quehacer y un gran amigo, un compositor uruguayo, Daniel Viglietti escribió esta canción a las Anaclaras Y esta canción eh, había estado conmigo por muchos años, inclusive cuando yo empecé a Chile el año 83, que todavía estábamos en dictadura, eh, habían aproximadamente 40 compañeras aún presas en las cárceles de, de Santiago. Y los días miércoles íbamos siempre a cantarles, porque ellas, ellas tenían la guitarra, no nos no, dejaban echar una guitarra y yo siempre le he llevado esta canción a la clara porque pienso que, como decía antes nuestras compañeras son parte vital de la lucha que damos en todos ¿sí? entonces para todos mis queridas compañeras que están aquí porque a mí también me gusta hacerlos cantar, ¿sí? yo quiero ver cómo son las voces en el palindar, ¿okay? vamos a hacer alguna canción que te vamos a cantar todos. Con un gran voz, ella escribe las paredes, resistí, de espándagos y negra tras la espalda, y mi palda anáquilada, Aprendiendo en bellas artes a crecer Con pecho de rosaren sin espina Agua marina, anaclar Es de agua Cuando el hijo se enamora de la sed Y si el niño le regala una amapola, Anartista Ana Clara Si la hiere De tan tierna Tiene miedo de morir Y entonces Pone fina En la rosa Temerosa Ana Clara De, tan... de mañana Ategiendo los telares de la duda Aun desnuda preguntandole al espejo Un consejo Anazna Hospitares oh y conocen la dulzura de sus manos Los dolores con mirada ya se olvidaban Pisiatria lar si el camino a lacura siempre claro quiere ver si el camino a la locura siempre claro quiere ver nunca deje anaclar su locura compañera Procura, de paloma mangan yes tus pasiones Ana tu pasión Ana tu pasión Ana De, de músico, de cantor siempre voy motivando echando de motivar con mis canciones a la unidad yo pienso que la unidad de los pueblos es la única posibilidad que tenemos de algún día de cambiar las situaciones en que vivimos un pueblo unido, como dice el Richo jamás será desviado y de venir de un país donde tuvimos una historia Bueno, igual como la que tuvieron ustedes en los años de la dictadura muy difícil, muy violenta que nos tomó muchos años despojarnos de esa, de esa dictadura que oprimía todo nuestro pueblo y en mis canciones yo siempre me presentaba a mis compañeros canciones de unidad gracias a eso de alguna forma pudimos romper y destruir esta dictadura. Hay muchas cosas más que seguir construyendo y pienso que la unidad de los pueblos puede marcar una diferencia. Y esta canción la escribimos con compañeros de otras tendencias políticas, porque necesitábamos en estos años de trabajar en unidad en cuanto a ese mismo enemigo. va brillando en sus ojos, se emociona, va dispuesto a vencer. Se desprende en un instante de su sombra y revista cada paso en esta historia, por tal vez de su visión es en la enseñanza de Rodríguez, Recava, Beníguer. Adelanta tu mirada hacia el futuro, te retiene entre las aguas en otras manos, ba queando la batalla que es de todo combatiente de amor vamos ahora construyendo a paso firm la vanguardia en la unidad vamos ahora entra y gente que viene ruta si de cuantas multitudes de por la calle incorpora tu bandera con digna este tiempo que te nuestra vida en la juventud rebelde la cabanda el frente revolucionista que ya carga el que va frente llamará en la juventud rebelde Fantam el frente dominica que ya ataca el tigre con toda valor un ambiente llamarada vamos ahora a orar congo la vanguardia la unidad vamos a orar da bige de Este viaje que nos hemos eh, propuesto con León, y ya llevamos un mes viajando, alrededor de 4.000 kilómetros, Suecia, Alemania, Francia, México. En la mayoría de los rumores debo reconocer que hemos estado con comunidades de chilenos que aún viven en el exilio y de latinoamericanos, latinoamericanos que aún viven en exilio. entonces para mí, traerles canciones que a ellos los fortalece y que les permite seguir trabajando porque después de tantos años, algo que nosotros eh, comentábamos en... porque tenemos muchas horas de viaje con León para conversar y comentar eh, qué es lo que pasó en la ciudad anterior, ¿no? y veíamos que es, es, era increíble de ver que a pesar de tantos años a largo de, de, de vivir fuera de sus países todavía están conectados todavía están trabajando de alguna forma no son multitudes son a veces pequeños grupos de 10, 15 compañeros pero que están conectados con la realidad Latinoamérica, y no solamente con la realidad de Chile, porque ellos solidarizan con la situación en Colombia, con la situación en Venezuela estábamos en cruzadas el día de las elecciones en Venezuela y estábamos todos pendientes de lo que pasaba en Venezuela porque Venezuela para todos nosotros los latinoamericanos realmente es, es otro ejemplo ¿no? y entonces no había que perder era imposible de perder en Venezuela y, y es, es diferente en Va a ser diferente a los que son ustedes pues, sí. eh, Las canciones más que nada, que traigo son No canciones locales, pero también Chato Va canciones que sean como Del universo de, de todos los países que están en lucha Y yo sé que ustedes acá eh, Nosotros hemos estado siempre muy atentos En la lucha del pueblo barco y su libertad Lo mismo también la lucha del, del pueblo de no En Canadá y, y los irlandeses ¿no? en Irlanda Eh, y los mapuches en chile y los mayas y los zapatistas en méxico ¿no? porque esas luchas eh, eh, se, está en todos en todas partes nuestra ¿no? lucha de la independencia que es tan importante eh, y desgraciadamente en esta en esta gran lucha nuestra voy poner, eh, hemos perdido muchos compañeros Yo pienso que es un deber de siempre tenerlos presentes en cualquier actividad, en cualquier momento de nuestras vidas, de recordar a nuestros compañeros generosos. Yo siento que todos aquellos que han caído en alguna lucha han sido hombres generosos porque han dejado a su familia eh, y han entregado su vida. y es un, pienso que es el acto de generosidad más importante más grande que podría haber y que un ser humano puede entregar el el, el... el entregarme... ofrecer su vida. Entonces con esta canción... no porque nos pongamos tristes, porque nos tenemos que estar tristes, sino que... de sentirnos más fuertes, pero de no dejar de olvidarnos de nuestros compañeros caídos, y siempre recordarlos, y siempre mantenerlos presentes en nuestra canción. De ya viviría Ya visitara nabo para volar Soy una bala que no presto no a ti En ti Siempre tembrando Esa alegría De vivir En ti Eta egitza da gauz la libertad aquí nadie muere, compañero aquí es el primero, aquí estará Compañero Hace ya siglos que empezo esta balacera Los mismos siglos que nos matan por moneda la misma sangre se aferra a nuestras venas, la mano armada de tu ejército hasta vivir en fin, en nosotros, por esta historia sin dolor. por esta historia sin dolor. aquí nadie muere mejor. eta menudo da aqui na la berlina con valiero aqui na la berlina de todo con valiero dentan na luta de merda aqui na primero aqui está que arriba, al final después de León podamos cantar esta canción quiero terminar eh, con esta canción que también siempre me acompaña donde dice que yo no soy de aquí y soy de allá y tiene una partecita un coro Los que lo sepan, me encantaría que pudieran cantar conmigo. Y si no, hacemos el discurso que yo le hago a toda la gente extranjera que no habla español. Le digo, si sí, es súper fácil cantar en español y les enseño esto. la. abri la ventana y las muchachas en abril me gusta el vino tanto como las flores y los amantes pero no los señores me encanta ser amigo de los pintores y las canciones en francés La terra di governo persone di la canzone del francese oh, de aveva poi di storia que cuenta, que no le gusta que yo cuente las historias, pero a León eh, lo conocí alrededor del año 82, cuando fui a vivir a México por unos años, y tuvimos la oportunidad de, de conocernos, de tocar juntos, juntos en aquella época, de participar en muchas huelgas, eh, en algunas huelgas, porque León todo su día ha estado frente de las huelgas y las manifestaciones, y sobre todo con los trabajadores. Y bueno, y nos separamos, no nos volvimos a ver por muchos, por varios años. Después nos encontramos en algunas algunas pasadas por Los Ángeles, en Estados Unidos y en nuestros lugares. Y yo le había prometido que cuando yo volviera a Chile, eh, lo iba a invitar a, a que viniera a, a mi país. Y en el año 2006 eh, tuve la oportunidad de invitar a León y estuvimos un mes trabajando y fuimos a cantar a todos los lugares y fuimos en eh, una gran cantidad de presentaciones sobre todo ¿La sí. y, y fue maravilloso de, de poder compartir con él eh, en esta visita a chile no no estamos bien estamos bien y hicimos muchas cosas y cuando yo empecé a preparar esta este galopando por las europas que le llamo eh, lo llamé y le dije mira voy a hacer esta, esta pequeña gira para visitar a muchas mucha gente que hace años que no los visito y pues él lo estuvo dispuesto inmediatamente y ya llevamos casi un mes y seguimos siendo compañeros Eso es muy importante entonces le presento a mi gran amigo eh, León Chávez Terceiro Tundasudan, inzunidu shankan tauek dira Azaroak 10 eguna dela eta Azaroak 10 badak zute osatzen dela askapenak antolatzen du internazionalista eguna. Ba Arketsan urriaren 17 egontzan ba, kontzertua. Chiletar bat eta Mexikar bat etorri ziren jira <girra> egitenak dira. Arketsan egonda gero beste dut joan zirela balentzira eta bueno. Eta bueno, hasierako e, kantak izan dira Chiletarrarenak, bandolerarenak eta ba bueno, gero ba, entzun dituzu aplauso batzuk Eta gero Mujer Mariposa hasiera kantaren hasiera eta egon da. Eta Mujer Mariposatik aurrera Leontxabez de Iseiro e, Mexikana noa, Mexikarra kantatzen, kantatu du. Edo bere kanta entzun zue. Eta gertatu zan, ba, bueno, graudorako memoria bete zitzaigula eta orduan ba, bueno, ba ba Lehoneen kanta geiago gratuito izan esgen dituela arkaitzan, baina Lehonek bere CD bat salgai ekarri zuen eta bueno, e, Lehonek ere oso kanta interesgarria da euskalako, ba eh hiru ba, bueno, kanta sartu ditugu baitare ere audio honetan. Ordua ba bueno, ez dira giustamente ez dira seasmeartsarketsan eh kantatutako kantak, azken hiruak Mujer mariposa, bai kantatu zula aurkaitzan, baino ba, ondo kantatzen durako, ta merezi duelako, ba bueno, ba lusatu indegu pizka audioa eta bueno, gustatzea espero dugu, bai? Oso ondo kantatu zutelako. Bueno, eta gogoratu azaroaren 10 azkapenak askapenak antolatzen дуn, internazionalista eguna dalate izango dela eta bueno, ba web orrialdearen buruan da kartela jakiteko nun, nola ta ze gauza egongo diren. Vestrigabe, jarritu, enzuten... León Chávez te dice lo Memoria Zedetica, te atacó cantao, canta poliche. Bueno, pues buenas noches... Y gracias por no haberse ido, carnales, carnalitas. Eh, muchas gracias a todos los... Compas que vinieron. Muchas gracias a... A todos los grandes artistas que han desfilado por este escenario. No, sí... Ah, oh, sí, muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar con una rola que se llama 15 metros, 3 pulgadas, 8 octavos y 16. Resbaló como navaja, en mis manos se detuvo, cuatro dedos me cortó Igual que me hiciste tu recordé cuando te fuiste Tu mirada dura y fría me empezó a dar calentura Repetiste me un seco no, unos compas me atendieron Me sacó el supervisor, el patrón está molesto con pues la banda se paró Te cortaste de tu vida La bandera desplegada, roja y negra, no insistí A la empresa le pedí, el dinero no voy Un mes de incapacidad, una venda, seis puntadas Las heridas me dolieron casi, casi tanto como tú, casi tanto como tú. El descanso me costó, el combate ante el patrón, contra el líder sindical, de control mercader de mi energía mercader de mi destino y a mi mano seguro tu figura no he olvidado tú me echaste de tu lado eres libre tu sentir no se arrima a mi costado 15 metros 8 octavos se me moja la cara. La ternura de tu risa la recuerdo mi querida querida maría luisa en tu vida hoy tan lejana me daré por bien servido compañera combatiente y recuerdas al amigo me visites por mi casa y te daré un café caliente me visites por mi casa y te daré un Eta caliente uh! El campo para repartirlo Apoyaron nuevos amos Atreparse en el gobierno Su vida siguió un infierno Con el reparto de tierras No tuvieron más remedio Que seguir dando pelea mano perder la salea Tan fea la vio el señor, el jefe de la nación, utilizó a los obreros. Cuando nos armó Carranza para matar campesinos y acelerar el camino del progreso nacional. Con los señores vampiru